respiratorias, sobre todo el COVID-19 para ver la situación que hay aquí en la provincia de La Pampa con el tema del oxígeno medicinal, vamos a echar unos minutos con el jefe del departamento de oxígeno del hospital Lucio Molas eh, Julio Horacio Laborde eh, Horacio Pablo te saluda de Radio Kermés. buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, eh, a ver, ¿cuál es la situación de la provincia de La Pampa con el tema del oxígeno medicinal que a nivel nacional, bueno, hay preocupación? Eh, eh, la provincia de La Pampa en realidad al ser autónoma este, está eh, en estos momentos eh, equipándose para prepararse para el periodo, periodo invernal pero en realidad estamos eh, con la situación controlada, este, no dependemos del movimiento comercial digamos, de las empresas eh, que están trabajando el oxígeno a nivel nacional, así que en esta en esa situación estamos bien. Este, con elevados consumos, que han casi triplicado el consumo de los años normales, digamos, de, de patologías comunes, pero la provincia de La Pampa está bien. Mm. Eh, ¿Esto es porque La Pampa tiene su propia producción, el Estado provincial, a través sí, de su La planta. Pampa, eh, a través de un proyecto que hizo en el año 2004-2005 el ingeniero Berna, ya a partir del 2007, se independizó totalmente de las multinacionales de oxígeno y producimos nuestro propio oxígeno, lo envasamos y lo distribuimos. Siempre... Mm. En lo que es el área de La Pampa, en salud pública, ¿no? Ah, está bien. Eh, o sea que eh, abastecen a todo el sistema público de salud. A toda la provincia, los 92 pueblos, más todos los centros sanitarios de Santa Rosa, Pico, Hacha, y... eh, inclusive geriátricos y cualquiera que, que necesite oxígeno que no sea comercializado, digamos, que sea para... La atención pública. O sea que el sector privado tiene, de aquí de la provincia de La Pampa, tiene que comprarle a las empresas que eh, del sector comercial. Exact exactamente. Uh -huh. eh, algunas clínicas se han animado también en la provincia. En el caso acá de Santa Rosa ya eh, la clínica FAERAC, que uh -huh. se animó a ir con nuestro sistema también, el sistema PSA. Y en PICO la clínica argentina y la regional también ya están desarrollando también sus propios equipitos de... Y adquiriendo equipamiento PSA para ir liberándose, digamos, del oxígeno privado, de las empresas. Claro. Eh, la Borde, ¿y mm, eh, la pandemia obligó a hacer algún retoque, alguna modificación, a ampliar la capacidad? Porque decía que se triplicó el consumo, más o menos. Sí. Eh, ya con la experiencia del año pasado, donde tuvimos que hacer una, unas eh, actualizaciones de los equipos y eso para compensar ya el aumento del consumo del año pasado, que rondaban el 70% de lo que es el consumo nominal de un año normal, digamos, teniendo en cuenta el 2019, este, se siguió actualizando y aumentando, y eh, la, para, generalmente, principalmente, quiero decir, este, para aumentar la producción. Mm. Y ahora ya estamos esperando en unos días más eh, un equipo nuevo este, para ya prepararnos, digamos, de alguna manera para el periodo invernal este. No va a ser lo mismo con la pandemia que el periodo invernal 2019, ni tampoco como el 2020, porque en el 2020... Eh, eh, a pesar de la pandemia, todas las otras patologías del invierno eh, no se sufrieron, digamos, las enfermedades comunes del invierno, porque la gente estaba más quieta, más, más cerrada. ¿no? Claro, sí, había una este fase... No va claro. a cambiar eso, o sea, no. nosotros queremos adelantarnos a ese movimiento de gente para compensar lo de la pandemia y lo de las patologías normales que van a pasar este año. Claro, ahí está. Eh, y, ¿Y ahí en el Mola se está construyendo una planta nueva o se va a construir una planta nueva para abastecer el, el hospital nuevo? Sí, eh, este es un proyecto que arrancó en el año 2015. Este, ya estamos a días de que la empresa empiece a hacer el edificio y cuando esté terminado el edificio se van a instalar tres plantas, ya que vamos a tener un total de seis plantas acá en Santa Rosa para abastecer el edificio nuevo que tiene... El Molas tiene 180 bocas y el edificio nuevo tiene 370, así que es un aumento en el, en el consumo... Muy significativo, entonces se va a equipar con plantas, aparte de nuevas tecnologías, más actualizadas, porque las que tenemos nosotros son... las seguimos desarrollando, pero son las plantas que se diseñaron en el año 2005-2006. Ah, o sea que va a ser con una tecnología más moderna esta, esta que sí, se va a construir. sí, todo se va mejorando, sí. se va mejorando el sistema... Eh, cambiando presiones, o sea, mejorando, haciéndoles mejor a medida que se desarrolla el PCA, ¿no? Claro. Eh, y dice que acá ya, eh, en el Molas eh, hay eh, dos plantas. ¿Y el resto dónde están eh, de las plantas que tiene el Estado Provincial en la El provincia? Departamento de Oxígeno de la provincia tiene cinco, seis plantas productoras en este momento. Sí. Eh, tenemos dos en Santa Rosa, eh, dos en General Pico y una en General H. Ah, Está bien, para... Santa Rosa y Pico tienen dos edificios gemelos y tienen producción gemela, digamos, y General Hacha tiene una planta un poquito más chica, uh -huh. este, pero para que está calculado para atender los pueblos de la zona sur, ¿no? Claro. ¿Y se necesita mucha gente para eh, hacer el, el trabajo diario? Eh, ¿Qué personal? Eh, digo, ¿qué Nosotros cantidad... hacemos el proceso completo, por eso somos uh -huh. la única provincia en Sudamérica que lo hace, porque lo producimos, lo envasamos y lo distribuimos. Así que entre personal Y tenemos, a su vez, nuestro propio laboratorio. Ah. Así que en el total de, la, de las personas que trabajan en el Departamento de Oxígeno Medicinal de La Pampa son, somos 23 personas ah. que atendemos toda la provincia. Eh, bien, Laborde, no sé si quiere agregar algo, si no, gracias eh, por contarnos estos detalles de, del oxígeno medicinal que produce la provincia. No, gracias a ustedes por, por difundir esto y darle tranquilidad principalmente a la gente de que Uno ve la televisión y, por supuesto, los problemas que están en la tele son reales, existen, pero nosotros, gracias a Dios, eh, no dependemos de ese movimiento de las empresas ni del abastecimiento que en este momento, en, lo que es en Buenos Aires y en, en el Gran Buenos Aires, digamos, se está racionando la entrega de oxígeno, digamos, para que eh, las empresas tienen mucha producción, pero también se les todo se termina terminando, Claro. por decirlo sí. de una manera. Sí, o por ahí la industria también utiliza este insumo y lo... Sí, y sí, lo, entonces sí. eso es una forma también de, de compensar. Tuvieron que, digamos, eh, accionar para que las empresas eh, no estén proveyendo mucho del porcentaje que pueden producir eh, a la industria, digamos, y claro. eso envasarlo en, en cilindros de oxígeno medicinal. Claro. Bien. Bien, Horacio, gracias por estos minutos de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes. Bien. Adiós. El, el jefe del departamento... De...